Sí, Pero lo vamos a meter, ¿eh? o sea, que no quepa ninguna duda que lo vamos a meter.、Eh, cuando hablabas con la expedición antes de iros,、eh, en fin, que, que sois conscientes de que os apetece seguir vivos y que el ayuntamiento está haciendo todo lo que puede por apoyar también al equipo, que eso es muy agradecer, nos decían también desde el, desde el club. Pues sí, no he podido acompañarles, me hubiera gustado ir, pero me ha sido imposible porque ha sido un fin de semana de muchas celebraciones ayer, boda, comuniones. Me hubiera gustado estar acompañándoles y animarles, pero desde aquí les mando todo mi apoyo. Que cuente n con el ayuntamiento y adelante, y que, que los queremos y que les apoyamos. Estamos todo el pueblo con ellos. Sí, hola Conchi, lo que hace falta es que salga hoy la expedición muy tarde ¿eh? de Villa Robledo. Eso quiere decir que habrá prórroga y, y, y pasamos. Eso es, eso es. Pues estaremos contándolo en directo. Las palabras de ánimo de la alcaldesa de la localidad que se sume también a la fiesta de, este, de esta fase de ascenso. Qué bien se vivió el pasado sábado, ¿no? Y esto es lo que significa para Cortes, pues con todo lo que tiene turísticamente, ¿por qué no decirlo? Que al final esté desplazándose hasta Albacete prácticamente para decir, bueno, que somos un equipo, que somos una localidad de 3.000 habitantes aproximadamente y que, que, que ahí estamos, que al final todo es venderlo, todo es marketing. Y, y que dejar unas buenas sensaciones aproximadamente, unas 200 personas de Cordes que se han desplazado hasta Villa Robledo también.、Uh -huh. Y que es eso, que somos un pueblo pequeño, somos un pueblo humilde, pero que tenemos, la gente es muy trabajadora, es muy constante y lo que nos empeñamos, pues hacemos lo posible por conseguirlo. Muchas gracias, alcaldesa de Cortes, doña Concha, u sejo, que vaya muy bien. Gracias, a ver si lo celebramos. ¿Con un poco de suerte. Claro que sí, nos encantaría y aquí estaremos contándolo. Gracias, alcaldesa de Cortés. A vosotros.、La、Javier Rollo. Hola, buenas tardes.、Pues, buenas、eh、tardes, hermano. ¿Mañana? Pues lo que estamos hablando, ¿no?、Eh, de momento todavía queda la segunda mitad para seguir soñando. ¿Por qué no conseguir ese.? Primer gol que nos dé opciones a llegar a la、eh, segunda parte que nos encontraríamos con la prórroga, o por qué no meter dos. Tenemos 45 minutos para soñar. ¿Qué motivos tenemos para seguir soñando, para seguir ilusionándonos, presidente? Pues sí, la verdad es que tampoco es que nos merezcamos e l t o r p e r o Han sido dos fallos, errores nuestros. Ellos han llevado el balón, pero hemos tenido que hay unas ocasiones que nosotros no las hemos metido, y o s í Y solamente reseñar que ha habido una jugada muy polémica, un penaltiá. Aniela, que ha dejado continuar la jugada, tirado fuera, pero tiene el pila penal. Y esa jugada le da la ventaja que el árbitro luego no, no ha sabido hacer lo que tenía que hacer. Pero bueno,、eh, no, no lo hemos hecho muy bien. Primera, igual posibles nervios también de ese、eh, partido de vuelta. En fin,、eh, las sensaciones también nos contaba Juan Ballesteros que Raúcho l c a s sí que ha tenido una aproximación. Que siempre que coge el balón, pues lógicamente hay peligro. Y que está muy bien arropado. Que en fin, que tenemos que, que creérnoslo y volver a encontrarnos bueno, con él. No te escucho nada. Raúl, no te escucho nada. e s t o y a v í a hay que tener f a l t a voces, no te escucho nada. Pero... Tranquilo, sin más que algo que decir a los aficionados del Cortes ¿es que estés viviendo ahí. Sí, sí, a q u í están tirando de bombo aldeas y animando a disparar desde el principio del partido. Pero bueno, ahora hay un cambio, sale j o s h u a por Anderramán, era evidente, y a ver si podemos hacer algo que tampoco nos merece s e l 2-0. ¿no? Vamos a ver guerra. Gracias.